en el ámbito laboral y en el ámbito privado. Hemos aireado nuestras mandadas y las hemos puesto en huelga como señal de insumisión a la realización de las tareas domésticas. Y todo ello no nos olvidemos gracias a un movimiento feminista radical y autónomo que nos anima a la lucha y nos dibuja como sujeto político. ¡Hola roca Feminista! ¡Hola! ¡Sos a raza sos racismo! ¡Cecilia! Primero empobrecido nuestros países con deudas externas, políticas neoliberales y patriarcales, en Latinoamérica, en Asia, en África, para luego obligarnos a privatizar lo público, a recortar la sanidad, la educación, los servicios sociales. Crearon unos países empobrecidos, con una mano de obra joven y preparada. Empujaron al éxodo a esa mano de obra hacia estos países enriquecidos, envejecidos. Nos obligaron a venir porque en nuestros países no había trabajo, no había salida. Deslocalizaron la mano de obra, pero además desregularizaron los derechos de la misma con leyes económicas y policiales, llamadas leyes de extranjería. Leyes que negaban el derecho de asociación, sindicación, huelga y a las personas sin papeles, que hacen depender la renovación de los papeles a un contrato de trabajo. El despido no significa solo el paro, sino también la expulsión. Luego llegó la crisis y fuimos las primeras y los primeros en ser despedidos. A muchas de nosotras nos supuso perder los papeles. Ahora a las personas que hemos perdido los papeles nos quitan la renta básica. Efectivamente. Ahora las personas sin papeles nos quitan el derecho a la renta básica, igual que a las personas en paro, sean migrantes o no, sean payas o gitanas, a todas. Nos recortan la sanidad, la educación, los servicios sociales, la cultura, porque hay crisis, porque hay deuda, porque son los mismos las que las siguen creando, para que a todas las personas se nos regularicen los derechos, para que a todas y todos estemos en riesgo de expulsión, para que vivamos con miedo, para que todas y todos estemos al borde de la expulsión o de la migración forzada. Desde hace tiempo venimos repitiendo un grito con fuerza, que también hoy hemos gritado en esta manifestación, un grito con el que queremos acabar nuestra intervención. ¡Nativa o migrante, la misma clase obrera! ¡Nativa o migrante! La misma, la, clase obrera. Clase obrera. La, la misma clase obrera activa y constante. La misma clase obrera. Como motivo del Día Internacional de las trabajadoras asalariadas de la de casa ajena, este viernes mañana hay una concentración en apoyo a la demanda de mejora de las condiciones laborales de este sector. Os invitamos mañana día 30 a las 7 de la tarde en la Plaza Merindades. ¡Viva! Oñarrisco, errenta, eta dependencia. Ana, eta Itziar. El Departamento de Política Social del Gobierno de Navarra, gobernado por el Partido Socialista, ha realizado el mayor recorte de derechos sociales de la historia sobre los colectivos más vulnerables socialmente, personas y medios económicos discapacitadas y dependientes. La nueva Ley de Inclusión Social, llamada popularmente Ley de Exclusión Social, excluye a colectivos completos del derecho a la cobertura de sus necesidades básicas, como es el colectivo de personas sin papeles, pero también a las personas desempleadas que han agotado todas sus prestaciones. Le hegeo, familia bat basterketa egoera egonkor, eta crónikoan egotera, Eramateko faktoreak eta adierazleak areagotzen ditu. Diru sarrera ezak, jendartean sartzeko elementua unitz galtzea ekar dezakelako. Etxe bizitza, norberaren autonomia, jendarteko harremanak, formaziorako sarbidea, eta bar. Aipatu gabe, bizitzen jarraitzeko familiak duen egunero elikatu beharra, bai eta alakoaren seme alabek ere. El objetibo desta de lei no pretende más que un ahorro económico, recayendo sobre la población más precarizada de Navarra y que con la crisis económica ha aumentado considerablemente su flanja numérica. Mientras tanto, la señora consejera Elena Torres, para justificar lo injustificable, emite mensajes con tildes racistas y sinófobos que van en contra de los objetivos de cohesión social que plantean conseguir. Hoy más que nunca el viejo eslogan nativas o extranjeras la misma clase obrera se convierte en una reivindicación fundamental ya que todos y todos somos personas. Salatu beharrean gaude, e zen kontseillariak eta presidenteak beren soldata botoloak handitzen dituzten bitartean, lege honen onuradun izanen direnei emaitza ehuneko 10 edo 20 jaitziko baitzaile eta behin hogeita lau kobratu baduten, ezin eskatu izanen dute urtebete iragan gabe, nahiz eta lanik aurkitu ez duten. Zertaz bizi behar dute familia hoiek eta eseme alaba hoiek ama bila betez. Nola ordeinduko dituzte alokairoak? Queremos denunciar también los recortes realizados en cuanto a los derechos y garantías de las personas en situación de dependencia y de discapacidad. Dichos recortes se plasman en la incompatibilidad de algunas de las prestaciones que hasta ahora se mantenían, como son las de poder complementar la asistencia a centros de días con las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio o con el servicio de atención a domicilio, cuyo objetivo era prestar apoyo a las personas cuidadoras, que fundamentalmente son mujeres. Era berean, menpecota su laguntza, jasotzen, zuten entzat, KPIaren igoera automatikoak kendu egin dute. Etxean geratzeko diru laguntzen gehienezko eta gutxienezko kopuruak txikiagotu dituzte. Euneko amaika eta euneko gehiatemeretzi artean. Langineak kontratatzeko modalitatean ere diru laguntzak kendu dituzte. Ahaztu gabe, pertsona hoiei laguntzeko lanpostu publiko eta kontzertatuetan egin dituzten murrizketak. Bai eta mugikortasun laguntza teknikoen diruak hala kendu izana ere. Murrizketa hauek guztiak kolektibo hauen zaintzan kalterako besterik ez dira. Instituzionalizatze handiagoa, zaintzaileengand zan handiagoa eta lanpostu desagerpenen nabarmena. Reivindicamos por justicia social y desde la solidaridad con las personas que peor lo no están pasando la anulación de la ley de inclusión social y la vuelta a la anterior renta básica, así como la anulación también de todos los recortes que se han realizado en materia de dependencia. Gritamos bien alto que hay que socializar la riqueza y no la pobreza. Oraain gerraren aurkakoen izenean Aurora eta Idoia Gastu militarrik ez. Eskolak eta ospitaleak nahi ditu. Petrolearen gatik ogerrak geldi ditzagu. Gizartea eslatzen ari da. konturatu da soldatean buzulketak. Erretiroen atzerapenak eta kutxu sozialeko horrekontuetan mosketak egin gure clase politikoak gu erritasumeok aukeratu gaituela bankuen eta multinazionalen kutxak ordaitzeko. Una partida que se ha salvado de la quema general es el gasto militar. En 2011 la inversión creció un 2,5% mientras la obra civil bajaba mientras la obra civil bajaba un 25,7%. Hasta marzo del 2011, el gobierno de Zapatero había gastado 4200 millones de euros en misiones militares en el exterior y Rajoy ha incrementado aún más el gasto. El Ministerio de Defensa arrastra compromisos por valor de más de 27.000 ...millones de euros y podría dispararse hasta 37.000. Según cálculos del Centro de Estudios Perlapao... ...nuestra sanidad, educación y servicios sociales... ...sufrieron un recorte de un 8%. El gasto militar superó en 2011... ...los 17.244 millones de euros presupuestados. En tiempos de austeridad por el bien de todos... Está programada la compra de aviones de combate EF-2000, submarinos S-80, aviones de transporte 4-400M, helicópteros Tigre y carros Leopard por un valor combinado de 15.000 millones, sin olvidar cuatro buques VAC de, de 33 millones y blindados 8x8 para la guerra de Afganistán de 1.300 millones. Con este itineral, ¿cuántos docentes podríamos tener en las aulas? ¿Cuántas enfermas curar? ¿Cuántas bibliotecas podríamos abrir? ¿Y cuántas jubilaciones dignas podríamos costear? Las Fuerzas Armadas Españolas participan en invasiones e intervenciones armadas como parte de la política de intervención global de la OTAN. En Afganistán, un contingente es parte de la Fuerza Invasora ISAB, ha traído a este país años de guerra sangrienta. En Líbano un destacamento ha sido enviado para debilitar la soberanía del pueblo libanés y para defender los intereses de su victimario Israel. En África, la Armada protege a los atuneros europeos que esquilman los recursos del pueblo somalí. Artzinatzeko ordua da. Ekarditza gune txera, gaztu Eta buka litzagun 20 petrolengaletiko gerrak eta murrizketa sozialak. Orain, en nombre del 15M, Jesús. Ana Chandion. El 29 de mayo del 2011, el 15 de Pamplona, Iruña, decía y el 29 de marzo del 2012 estamos aquí, todos y todas. Somos ciudadanía indignada y estamos aquí y ahora para denunciar el mal funcionamiento de una sociedad gobernada por un sistema que sitúa al dinero y no a las personas como eje central. Somos ciudadanía indignada, sí que hemos sido cómplices de su mantenimiento y reproducción. Pero ¿qué queremos gritar por fin de forma alta y clara? ¡Vamos a cambiarlo! Y para cambiarlo consideramos que las medidas esenciales a aplicar para la regeneración de nuestro sistema político y económico son eliminación de los privilegios de la clase política, medidas contra el desempleo, derecho a la vivienda digna, servicios públicos de calidad, control de las entidades bancarias. Fiscalidad rigurosa, que paguen los que más tienen. ¡Ay! Libertad de ciudadanía y democracia participativa. ¡Ay! Y reducción del gasto militar. Escarricasco, que si esto no se apaña, caña, caña, caña. Hoain, antzerki eskolaren ikasleak, zoila! Hau ez da krisia, iruzurra baizik. Diru publikoaren bidez, entitate pribatuak finantzatzen ari dira, bankua kasu. Hauek izanik krisi deitutako egoeraren sortzaileak. Eta horren aitzakipean, kultura hito nailean dabiltza. Kultura beharrezkoa nahita naiezkoa da bizitzeko, elkar bizitzeko. Ez ordea gutxi batzuentzat besterik ez den kultura elitista. Giza aberastasuna sortzea guztion ardura eta egin beharra da. Giza aberastasunak elkartzen gaituelako, elkar ulertarazten gaituelako. Eta ulermenak sormenarekin bat egiten duen puntu horretan aurkitzen dugu euskara. Lur honen ama hizkuntza. Interes politikoen ora ezean zapaldua, isilarazia. Gaur, atzo bezala, euskaraz bizitzeko, elkar bizitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Geure kultura gorkutza izanik, geure hizkuntza bihotza delako. De la plataforma Stop Desautios Sostenes. Políticos y banqueros a la cárcel. Fue la consigna que empezaron a corear los irlandeses en 2009 cuando estalló la crisis económica que implicó el colapso de sus principales bancos y el hundimiento de su opulento sistema de vida. Y han conseguido meter entre rejas a banqueros inescrupulosos y a políticos corruptos culpables de la crisis. Y aquí estamos en mora de hacer lo propio de agitar las mismas consignas, de meter en la cárcel a los culpables de la crisis. Los banqueros que nos metieron en la locura colectiva y desbordada del consumismo, esas mentes perversas que hipotecaron a las familias con casas ruinosas a precios de chalet, deben pagar con cárcel su despropósito. Y lo deben pagar, porque no fue por error de cálculo que nos metieron en la situación de hipotecados esclavos, sino porque fue de hecho pensado, con mala hazaña, inventaron productos, como llaman ellos, para estafar a los incautos. Y si no, ¿cómo se explica que haya cientos de miles de damnificados que coincidimos en tiempo y circunstancias por esta mala práctica en todo el Estado español? ¿Y cómo se explica que diariamente los bancos y cajas, sin excepción, desahucian de sus viviendas a personas humildes que han pagado durante varios años sus abultadas cuotas y que encima se quedan debiendo cantidades desproporcionadas que en muchos casos superan el monto inicial del préstamo hipotecario? ¿Y cómo se explica que los bancos le adjudicaron préstamos hipotecarios para pagar a 40 años a personas en la sesentena? ¿Y cómo se explica que haya personas avalando con su piso a otras que ni siquiera conoce? ¿Y cómo se explica el acoso y derribo que practican los bancos apoyados por los jueces y notarios y la fuerza pública para hacerse pronto con las casas y engordar su parque de activos inútiles? ¿Cómo se explica la celeridad de los políticos para legislar solícitamente en beneficio de los bancos, a los cuales les sugiere códigos de buenas prácticas, mientras a los ciudadanos les imprime la crudeza de las leyes. Pero no solo a los banqueros les asiste la responsabilidad, también a los políticos que con la mala gestión de la cosa pública, dejaron primero que creciera la burbuja inmobiliaria sin mover un dedo para pincharla, y segundo que pelecharan los tunantes que se reparten las decenas de miles de millones de euros de los rescates con dinero del contribuyente en pagarse sus comisiones, sus multimillonarias jubilaciones, sus gabelas, sus regalos suntuosos y en comprar deuda pública. También son, son responsables los políticos que no legislan para poner fin a las malas prácticas de las entidades bancarias, para cambiar la ley hipotecaria que permita la dación en pago O que se oponen a las iniciativas que en ese sentido se presentan en el congreso de los diputados también cargan con la responsabilidad los indecentes políticos que actúan para evitar la nacionalización de la banca y que más bien proponnan por entregarle a la banca pública al capital privado como acaba de suceder con la banda cívica perdón con la banca cívica También es responsable de la orgía inmobiliaria que se desató, una parte muy importante de la sociedad que parecía complotada para perjudicar a los más débiles. Todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo, es lo que se dice, quizás sea una exageración, pero lo que sí es cierto es que entre la sociedad, los notarios, que son parte muy importante, dieron fe con su cuño de los cientos de miles de contratos hipotecarios que se firmaron ...sin rechistar sin decir ni pío... sin decir nada sobre la cantidad de dinero negro que se movió en esas que se movió en esas transacciones no se conoce ningún pronunciamiento del colegio de notarios alertando son lo que se nos venía pierna arriba fueron muchos los millones de euros que ingresaron las notarías haciendo su trabajo con la boca llena no se habla decimos en mi tierra Y los registradores de la propiedad no se quedan atrás. El incremento en el valor por metro cuadrado de la vivienda se multiplicó muchas veces, según informes de asociaciones de consumidores. Tampoco vieron nada sospechoso. Tampoco alertaron a la sociedad. Tampoco denunciaron el, el desaguisado. No les correspondía, dice la gente. Termino pidiendo cárcel para los banqueros inescrupulosos estafadores. ¡Sí! para los políticos corruptos y para todos los culpables de la crisis. ¡Que se vayan todos! ¡Esto apenas es el comienzo! Ahora hay ecologistas y la gente que en la ciudad de Naurca, Raúl. ¿A <risa> dónde está Desde el movimiento ecologista vemos urgente construir un nuevo modelo territorial. Han sembrado una farroa de altas infraestructuras en un proceso basado en la falta de transparencia, la ausencia de debate y la negación de la participación social en la toma de decisiones. La guadaña de los recortes está cegando la educación pública, la sanidad pública y el bienestar social. Y mientras tanto, el Gobierno Navarro apuesta por el despilfarro en obras como el tab, el circuito de los arcos o la ampliación del semivacío aeropuerto de Noaim. El Estado español es líder europeo en kilómetros de alta velocidad, en autopistas y autovías, pero también es líder en desempleo y en peores perspectivas para salir de esta crisis. Las altas infraestructuras son sinónimo de despilfarro, déficit, explotación laboral y destrucción del territorio. Por ello reclamamos que esta cuestión tenga un lugar central en la lucha política y social, dado que nuestras raíces están en juego. Porque tenemos argumentos para parar un tren, cortemos las vías del despilfarro. Amalurra defenda de Sagún. Horain, gazteak, ikasleak, antxon. Sorionak, kaletan borrokatzen, aritu diren, herriko eta euskal herriko ikasle eta gazte guztiei. Duintasunez, erantzukitunez, egoera, eskatzen duen erantzuna emateagatik. Borroka delako utzi diguten bide bakarra. Egungo sistema kapitalista patriarkala ikasle ikasleoi eta gazteoi precarietatez eta explotazio laboralera, laboralera kondenatu gaitu. Beinbeineko eta pre, eta praktiketako kontratuetara, soldata, basuretara, lan baldintza, txarretara eta barruze bat. Egoera honen aurrean argi daukagu zein den gure autua. Bestelako eredu sozioekonomiko baten baita borroka egitea. Bugarelako gure eran, etorkizunaren erantzule eta inork ez digu imposatuko, zelako, lan harremanetan eta gizarte ereduan biziko garen. Egungo sistemari planto egiteko garaia heldu zaigu, Urtetako borrokaen azia ezitu diitu gaituelaako. Pentsatzen eraikitzen, kritikatzen, antolatzen eta borrokatzen duen gazteriazoik lortuko duelako galepena. Urra txikiek egiten dutelako bidea eta gutia da bidea egiten hasi galelako. Martxoko matxina da udaberriko irautza bilakatu behar dugu. Eta gazte guztien indarra asoik lortuko da. Urte askotako inmobilismoarekin eta pasibitatearekin bukatzea tokatu zaigu. Gazteon iluzioa, alaitasuna eta herrebeldia bengoz kalera, kalera ateratzeko garaia datorkigu. Hora borrokatzen duen ikasle eta gazteria. Gazte altxa, asida udaberriko iraultza. Hospitaletaco Sucaldeac. Fernando. Somos las trabajadoras de las cocinas del complejo hospitalario. Nuestro servicio va a ser privatizado por el gobierno de Navarra. Pero estamos aquí para deciros que no vamos a dejar la lucha por el derecho a una salida pública de calidad. Aunque parece que todo está perdido, nosotras vamos a seguir luchando hasta el final. Y después del final también por una sanidad pública de, de calidad. Lucha social hasta el final! Horai, dukatu baño lehenago, berri bat, agarrantzitzoa, una noticia un poco antes de terminar. Aupa, bueno, kontatu, kontatu nahi dizuegu, gaur goizean, gure lagun batzuei gertatutakoa. Gaur goizean, goizeko zazpietan, Grebarekin batekin ez, kalera atera dira, errepide eta atera dira, poliziaren mehatzuei eta kotzein mehatzuei ere aurrekin ez, euntapiko bizikleta, euntapiko txirrindula, hori dira grebarekin batekin eta haien borroka eta ekimenaren aurka, bere ala, holdartu dira, polizia municipala eta polizia nazionala. Elkarrekin, bata besteari lagunduz, azken batean, hoietako, hogeta mar, hogeta atzilotu dituzte. Eta, bueno, orainik, bertan daude, atzilotuak, esanten dizuegunez, hogeta mar, hogeta magos, eta, bueno, ba, komentatu nahi dizuego, bihar, e, bueno, hor egonen gara, bizka bat, ba, gure txirrindulak eta errekuperatu nahian, eta burrengo, aste artean, goizeko, markatu atzaldeko sortzietan, egonen dela konzentrazio bat, udaletxe plazan, Amaika txerren dule egin, txerren dule askorekin aldarrikatzeko mazken batean txerren dulek ere badutela eskubidea grebarekin batekiteko eta piketetan ibiltzeko., Bueno, eh, Arratxaldeon... Arratxaldeon, bueno, os cuento brevemente. Esta mañana hemos salido en un bici-pikete ...a intentar hacer esta huelga algo nuestro... ...a intentar parar Iruña igual que todos vosotros... ...a nuestra manera... ...y parece ser que tanto a la Policía Nacional... ...como a la Municipal, como a los forales... ...no les ha gustado nuestra presencia... ...la presencia de algo tan peligroso como una bici... ...en las calles... ...nos han... ...han tenido una actitud bastante agresiva con nosotros... ...y finalmente nos han requisado... ...las bicicletas entre tirones y forcejeos... ...eh... ...han requisado unas 35 bicicletas... ...que están ahora en manos del Ayuntamiento... ...y bueno... Vamos a intentar recuperar las mañana por la mañana. Esperemos que nos las devuelvan, ya que no hay ninguna justificación para habernos las retirado, no tienen ninguna argumentación legal que nosotros sepamos. Y bueno, queríamos pedir vuestra vuestro apoyo el martes a las 8 de la tarde en el ayuntamiento, que vengáis con vuestras bicis o andando, como podáis. Y nada. Y rindo, ¿verdad? Ascado. Sí, rindo, ¿verdad? Ascado. Basorionak, soriona guztioi. Hiru hitzetan esango dut, esan behar duguna, naibadu partizipar, coordinarnos y luchar. Gaur egin duguna eta bihar bertan bidean jarraitu, borrokaren bidean. Geroa eta etorkizuna naibadugu gureak izango dira. Gora greba orokorra. Ora gure borroka! Ora! Aurrera!